Los objetivos de esta caravana es informar a la sociedad civil en Europa que la demanda, la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa víctimas de la violencia de Estado el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México, es actual. La demanda de presentación con vida de los estudiantes es actual, es vigente. A pesar de que el gobierno mexicano haya insistido desde el pasado 27 de enero que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, los padres y las madres de familia, junto con las organizaciones de derechos humanos, el comité estudiantil, los demás estudiantes y organizaciones sociales en México, hemos determinado que seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y urgimos, exigimos al Estado mexicano a que los presente, de manera inmediata. También hemos venido a denunciar la grave crisis en materia de derechos humanos que está ocurriendo actualmente en México. Después del 26 de septiembre de 2014 salió a la luz a nivel internacional algo que veníamos padeciendo en México, que es que en México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Y esto lo queremos recalcar y hacer énfasis. Que se sepa en el mundo En México no existen garantías para acceder de manera plena a los derechos humanos. Algo que también queremos informar es que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones científicas y profesionales con las cuales garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos.